Hoy en el programa pues eh, tenemos muchas novedades, muchos adelantos discográficos de grupos de Nafarroa. Se nota que llega la primavera, se nota que llega ya, digámoslo así, las fiestas de los pueblos de Euskal Herria y la gente, por supuesto, los grupos sacan disco para darse a pues conocer, para darse a promocionar esos sus discos en pues esos festivales, en esos conciertos que se celebran en la primavera, verano de cada año. Novedades como lo nuevo de Bourbon Kings, lo nuevo de Moss y lo nuevo de Yosu, Jon y Más. Además, aparte de estos tres grupos de Nafarroa, sonarán, entre otros, en el programa de Uscal Música de hoy, eh, Sky Ketan, Sutagard o Ladislau. Y antes de comenzar el programa de Uscal Música, decirte que vamos a tener una fiesta mexicana para presentar el segundo trabajo discográfico de la formación Puro Relajo. Ya sabes... Que la temporada pasada en Euskal Música ya estuvieron por aquí por Berriozar y Ratia esta formación Para pues eh, hablarnos y para compartir con nosotros su primer trabajo discográfico Pues lo dicho, va a realizar una fiesta mexicana, eh, será en Sangüesa el sábado 25 de abril en el restaurante Yamaguchi La cena será a partir de las 10 de la noche y tras ella, puro relajo, estrenará el nuevo CD Donde también se podrá conseguir Hay que comentar que si quieres ir a la cena Para reservar dicha cena Hay que contactar con el restaurante Yamaguchi A través de 948-870-127 Lo importante, esa fiesta mexicana Para presentar el segundo Larga duración de la formación Puro Relajos Y dicho esto, vamos a comenzar con la primera novedad de hoy es que el día 1 de mayo saldrá a la venta el esperado primer trabajo discográfico de la formación eh, de rap metal de Atarrabia Boron King. 40 grados se va a llamar Ahí ha sido un disco producido por Iker Piedra Fita Nos quedamos con este primer adelanto El tema grita incluido en ese esperadísimo trabajo 40 grados con esta novedad Comenzamos el programa de hoy de Euskal Música <risa> isko maitzu Ahí está este rap metal de esta formación de Atarrabia, Borbon King. Que por cierto, lo dicho, te lo recuerdo, el día 1 de mayo saldrá a la venta este nuevo trabajo discográfico 40 grados. Lo que estamos escuchando, mejor dicho, lo que acabamos de escuchar, el tema adelanto grita. Y nos vamos con otra novedad, nos vamos con el adelanto discográfico ahora de esta formación de Peralta Moss. El álbum llevará por título impune y saldrá a la venta el día 27 de abril. Así que, cuidadito, que el próximo lunes ya tendremos a la venta este... Nuevo trabajo discográfico De esta formación MOSS Antes el viernes 24 de abril O sea se si mañana Estarán estrenándolo en directo En la biblioteca Rocoteca De Peralta a partir de las 8 de la tarde Y con entrada gratuita La banda la componen Iñaki a las voces Bruncho a la guitarra Gorka a la guitarra y coros Diego al bajo y Jorge a la batería Así que ya lo sabes Mañana 24 de abril presentación en Peralta El 27 de abril salvo otra a la venta lo que es este nuevo trabajo discográfico para esta formación para Mos. Nosotros nos quedamos, lo dicho, con uno de los temas incluidos en este nuevo trabajo discográfico que va a tener mucha caña y mucha energía, como muestra. Esto es sencillo, sin nada. Pipinda ni su pamen. Banqueros Políticos con dietas Que sirven para engordarlo Para dengabar de Se ríen de la pobreza del pueblo Que reviente revienten pargarbas ¿Cuántas personas vais a destruir? ahí está la caña y la fuerza de esta formación de Peralta, Mos el álbum llevará por título impune y saldrá lo dicho a la venta el día 27 de abril, pero antes, mañana viernes lo estarán presentando en directo en la biblioteca Rocoteca de Peralta a partir de las 8 de la tarde lo que escuchabas era uno de los temas incluidos en ese álbum, el adelanto titulado sin nada, y iremos nos vamos con un poquito de mexicanas, un poquito de rancheras nos vamos con la formación de Iruña, Yosuyon y más, banda que ha El disco titulado menos punk más rancheras Disco que lo estarán presentando el próximo jueves Aquí en el programa Euskal Música en Berriozar y Ratia Así que la semana que viene tenemos visita De esta formación de Iruña, Yosuyón y más Pero mientras llega ese día, mientras llega el próximo jueves Nos quedamos con uno de los temas que ya nos lo han mandado Que se incluyen en este disco El tema Gaisoa y así es como suena Yosuyón y más y así es como lo vamos a poder discutir disfrutar la semana que viene aquí en el 100.8 en Berriozar y Ratia ya que estará, lo dicho, presentando este nuevo trabajo discográfico en directo en Euskal Música. Mientras tanto lo dicho, nos quedamos con este gran tema. Gaisoa y son Yosuyon y más y nos sigan con un poquito de ranchera. Nice, oh, I saw you Pues ahí está uno de los temas incluidos... Dentro de lo que es el primer trabajo discográfico Menos punk Más rancheras de esta formación Yosuyon y más El tema Gaisoa y Pues ahí están las tres novedades que hemos eh, presentado en el programa de hoy de Euskal Música Ya sabes que estamos contigo los jueves en riguroso directo Entre las 6 y las 7 y media de la tarde y Ya sabes que tienes una nueva cita eh, Los eh, fines de semana, sábado y domingo, eso sí, en repetición Pero también en la misma franja horaria De 6 a 7 y media de la tarde Hemos comenzado con Bourbon Kings Esta formación de Ata Radio. Que el día 1 de mayo sacará a la venta Lo que es su nuevo larga duración 40 grados, nos hemos ido hasta Peralta Para disfrutar de la música de Moss Que por cierto mañana viernes 24 estarán presentándolo En su localidad en Peralta Más concretamente en la biblioteca Rocoteca A partir de las 8 de la tarde Lo que va a ser ese nuevo trabajo Discográfico eh, que saldrá el día 27 de abril bajo el nombre Impune y hemos terminado Con Yosuyo Nimas y el tema Gaisoa y adelanto discográfico del álbum Menos punk, más rancheras que el próximo jueves lo estarán presentando aquí en los estudios de Berriozarr y Ratia en el programa Euskal Música. Tres novedades interesantes, así que hemos comenzado pues por todo lo alto, el programa de hoy de Usical Música con tres novedades y hablando por supuesto de ese de esa presentación que van a hacer este próximo sábado, puro relajo en San Huesa, en el Hotel Yamaguchi para presentar su segundo larga duración a las 10 habrá una cena y a partir de las 12 y media estarán en el escenario para presentar su segundo trabajo discográfico donde lo podrás también conseguir en ese mismo lugar y nosotros que continuamos el programa de hoy de Usical Música y lo vamos a hacer con la formación Anestesia que ha vuelto a La escena de Euskal Herria. Tras 26 años de andadura y 9 desde que Publicaron su último disco El Cuarteto de Zarauz ha preparado 13 nuevas canciones, pocas presentaciones Hacen falta para pues Presentar este grupo, ya que llevan 9 discos de estudio dos maquetas, un EP y 5 LPs, así que Un bagaje importante en esto De la escena musical y ahora Regresan con este álbum titulado Circulutic Espiralera En el cual pues vamos a extraer dos de los temas, el nuevo yo corte de álbum R y el tema Amech Fábrica. Así que vamos a irnos con un poquito de caña, vamos a irnos con un poquito de heavy de esta banda de Anestesia. Ahí están sonando dos de los temas incluidos en el último trabajo discográfico para esta formación, para Anestesia, el álbum Circulutic Espiralera. Hablamos un poquito de los discos que han editado, dos maquetas Anestesia Cerebral y Moralidad, un EP Toki Berean y cinco LPs por Rotararen Aosha en 1993, Eranchun en 1995, Guk en 1997, Ultracomunikachen en el 2000, Y el primero editado por Bomberenea Ekimchang en el 2006 Terapia. Ahora regresan con este nuevo trabajo discográfico también con Bomberenea Ekimchang. El álbum Circulotic Espiralera. Dos de los temas incluidos en ese su álbum. R, o esto que estamos escuchando, los últimos compases del tema. A fábrica Fabricar. Comenzarte que este próximo sábado estarán en la Sala Jimmy Jazz de Gasteiz, el 16 de mayo en Bomberenea, el 30 de mayo en Endaya, el 13 de junio en Ascoiti y el del 16 al 18 de julio estarán en el Festival Resurrección de la localidad de Viveiro. Y de la formación eh, Anestesia, con este nuevo larga duración, nos vamos... Con Sky Ketan, que tras el disco Aochengabe Kuen Aotcha, editado en 2012, eh, hace ya dos años, regresan al panorama musical con más fuerza que nunca con su nuevo trabajo, titulado Ore Kariak". Hay que comenzar que el disco empieza con fuerza y presenta los primeros pasos con una frase contundente. Otro de los aspectos importantes del disco Ore Kariak", son las colaboraciones, ya que Sky Ketan ha tenido pues numerosas eh, visitas, esta vez entre otras, pues ha estado Juancho Aracama el cantante del grupo Glaucoma que ha hecho una importante aportación en la canción homónima que redondea el disco Odei Beitia el actual bajista de Arcada Social y ex miembro de la banda Descontrol que ha estado presente en la canción Oresco Landak logrando un resultado muy enérgico el músico madrileño Tri Tío Calambres que ha dado su toque a la canción Armir Magorria mediante un pegadizo rap y por otra parte también cabe destacar la ayuda del Verz Solari Beñat Gastelumendi en lo que a la composición la de la canción Norainio se refiere, así como en la canción del disco anterior Mundu Berribaten Mapa del décimo aniversario del colectivo Donostiaco Piratac. En definitiva, como puedes comprobar, muchas colaboraciones y para pues redondear el disco en cuanto a la portada, pues han contado con el diseñador barcelonés Carlos underground Undergraup Akadabunker, que ha trabajado con artistas tales como Fermín Mugruza, Caótico o Revolutionary Brothers. En definitiva, un disco completo dentro y fuera en el aspecto físico. Y en el aspecto musical de esta banda Skyketan Vamos a escuchar dos de los temas incluidos en este álbum Orecaria Que nos vamos a ir hasta el quinto corte del álbum para disfrutar del tema Iraganeko Y después escucharemos el octavo corte del álbum Oresko Landak Música discos, viene en esta formación Sky Ketan. Sky Ketan, la maqueta que editaron en el 2010, su primer trabajo discográfico Aosu Kabeco en Aosu en el 2012 y ahora en el 2014 regresan con este nuevo trabajo discográfico Oreka Diak en el cual te puedes encontrar 10 más, entre ellos los que estamos escuchando Y ya Ganeco, o este tema, Oresco Landak. anda compuesta por Borjanton a las guitarras, Peyo Armendariz a la voz, Yulen Irigoras a la batería y coros, Asier Irionga al bajo y coros, Olatxel Salvador a los teclados y coros, Aitor Valcarlos al trombón y Gorka Valcarlos a la trompeta. Es la formación Sky Ketan. Y nos vamos con una banda legendaria, una banda que ya lleva un montón de años en esto de la música. ¿Quién nos recuerda de aquel Kotaque? Hablamos, por supuesto, de los eibarreses Sudagar. Comentar que el último trabajo discográfico fue puesto en circulación en adelanto junto al periódico Gara y fue un éxito rotundo porque ya el primer día de dicha edición se terminaron las copias en la mayoría de kioscos y puntos de ventas. Eh, disco autofinanciado y autoproducido bajo el sello de la banda Jotaque Ecoispenac. Desde el principio... La sensación pues es de encontrarnos ante un trabajo muy guitarrero sonido muy fresco que entra en la primera y de esos discos que te da pues ganas de volver a poner una vez terminado de sonar al completo, el nuevo trabajo de Chutagar comienza con una especie de intro sobre guitarras acústicas para desterrajar un tema heavy marca de la casa como es el tema Es Echi Orain intercalándolo pues eh, con pasajes acústicos con una voz más pausada y la base rítmica recuerda a la formación Eunky Vamos con los dos temas que vamos a presentar eh, Y vamos a disfrutar El segundo corte, poema Acribilla desde el doble bombo de Galder Y un riff criminal adornada de, de fondo Con toques de acústica Y el buen trabajo de Igor Albajo Y el otro tema, Nazcatunais Otro tema muy heavy Que podríamos denominar de corte clásico Pues que nos hace pensar sobre la persistencia De un idioma minorizado y reiteradamente atacado Que para su supervivencia solo queda Que lo conozcamos, nos atrevemos a utilizar utilizarlo en nuestro día a día parafraseando un tema eh, al literario vasco Bernat Echepare. Esos son los dos temas que te vas a poder encontrar en este disco. En este disco te vas a encontrar, evidentemente, 10 temas, pero estos son los dos temas que vamos a disfrutar aquí en el programa Euskal Música en el día de hoy. Los temas Poema, segundo corte de álbum y Nazcatu, Nice. ...la caña y la fuerza de esta formación de Eibar, los Losutagar... ...que a finales de mayo estarán en la sala central de Iruña... ...para presentar, por supuesto, este, este sumo trabajo discográfico... ...Bisirica UB... ...y por supuesto clásicos como el JQ... ...sonando dos de los temas, Poema y este Nascatún Ice... lo recuerdo, finales de mayo en la sala central de Iruña... ...en la calle El Mercado... La shoota Karen en concierto. Las entradas, por cierto, ya están a la venta. y nosotros que compartimos contigo como cada jueves en todo lo referente a la música local, a la música que se realiza en Uscarria en todos sus estilos musicales entre las 6 y las 7:30 de la tarde, como también lo hacemos El sábado y el domingo, eso sí, en repetición En la misma franja horaria Y también nos puedes escuchar Euskal Música, lo puedes escuchar En... la página que tenemos En Facebook, facebook.com Barra Euskal Música Berriozari Ratia, en cuanto acaba este programa Lo colgamos y tú lo puedes disfrutar Lo puedes saborear cuando a ti Más te guste, a la mañana, a la tarde A la noche, cuando tú quieras Además de ofrecerte la agenda de conciertos Además de ofrecerte los videoclips Interesantes de los grupos de Euskal Herria Y por supuesto, las noticias destacadas Recuerda, facebook.com Barra Euskal Música Berriozar y Ratia Y nosotros que nos vamos con el grupo de Street Scaletta Falla Hablamos de Zartacocca Que presenta su segunda referencia Odol Berria, su nuevo disco Que ha visto la luz en octubre del 2014 Y co continúa La senda iniciada con Kale Kumeak, Su primer trabajo lanzado en agosto Del 2012 Tras estar tocando desde 2008 Habiendo superado la barrera de los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 Perdón. Y el trabajo pues ya lo tenemos a la venta en puntos anticomerciales habituales de Tafaya, Iruña, Sangüesa, La Raga, Bilbo, Puello o Mendillorri. Hablamos del disco Odol Berrián, ya estuvo por los estudios de Berriozal y Ratia no, sino vía telefónica, uno de los componentes de la banda, más concretamente el cantante quien en Euskal Música, que pues nos dio... Un poquito hablamos de la trayectoria musical de la banda De este su disco, de los conciertos De todo un poquito sobre esta banda de Tafaya Zartacoca Strict Ska es lo que no vamos a poder encontrar Con un montón de ritmos, como te he dicho en la presentación del grupo Y lo que vamos a hacer es disfrutar de dos de los temas El tema Hablan y La Lista Negra El segundo trabajo para esta formación de Tafaya k más de da falla sarta coca con este segundo larga duración o molverrio y con temas como hablan que pues soy la lista negra banda compuesta por Jon al saxofón Alain al bajo Juan al trombón indica las voces y va a la batería y digo a la trompeta golto a la guitarra y a Sier al piano nos veremos en la lista Nada más y nada menos 12 canciones son las que se incluyen en este segundo tabaco discográfico donde puedes comprobar que el ska es el principal protagonista en esta formación de Tafaya. ¡No te terrorista, ese que escribe en la lista negra!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 El disco está compuesto de 12 canciones rápidas y directas. Pese a que el disco es nuevo, ellos no son nuevos en el mundo de la música, ya que han pasado por bandas como Brigada Criminal, Captain Nemo, Los Rocky son, fish Fishfucking, Señor No y Escoriaza, entre otros. Así que ya tienen un bagaje importante en esto de la música, eso sí, en otros eh, grupos, pero... Son principiantes, digámoslo así, en la formación Ladislau, que edita su primer trabajo discográfico Pantalla. Lo que vamos a escuchar, los temas Infernura Soaz y Le los sepan... compuesta por Xavier Lecon a las voces Joshua Rasti a la guitarra y las voces Iker archa al banco y Joseba a archa a la batería hablamos de la banda Ladislao con este su primer trabajo discográfico pantalla y con temas como Inferno Lasuas ellos se eh, pean temas interesantes para esta banda que bueno los componentes como te comentaba anteriormente no son nuevos en el mundo de la música ya que han pasado por bandas como Brigada Crípita Criminal, Camp Tam Nemo, Los Rocking Son, Fizz fucking señor no y Escoriadza, entre otras formaciones. Y ahora nos vamos a hacer un guiño al pasado, ya que nos vamos a ir hasta el año 2009, nos vamos a ir a una localidad de la ribera de Nafarroa, y nos vamos a quedar con el álbum Secretos de la Luna. Hablamos de dos temas, rompiendo con todo, y uno de los temas que más auge tuvo en el en la salida de el disco A la venta. Hablamos de la formación El Chandrio, banda de la Ribera Navarra que en 2009, lo dicho, editaba este álbum Secretos de la Luna con temas como Rompiendo con todo y el tema Ichuli Etchera. <música> Secretos de la Luna, rompiendo con todo que Kellogg, Nueva York Y Chuli Echera, abre los ojos Sandra y color, colorín colorado Y Marina Leda Dos de los temas Que estamos disfrutando El tema rompiendo con todo Este auténtico temazo Y juli Echera Sintonia de Riozari, Rokio, Sintonia 100.8 FM, internet, euskiplaza.net Euskiplaza 90 minutos konti contigo todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskadería, como también lo hacemos El fin de semana, sábado y domingo, pero si en repetición Tensión en un pueblo, ganas de llorar, solo una pregunta ¿Y qué te parece si durante estos próximos minutos y casi casi hasta el final del programa disfrutamos de un directo? Nos vamos a ir hasta la Sala Bomberenea, donde ahí la banda Leiotican celebró su 20 aniversario y con este motivo, lo dicho, el grupo grabó el pasado 11 de octubre un concierto en directo en el Gasteche de Bomberenea de Tolosa. El grupo telonero... Fue la formación de illumberry al chatu Después subieron al escenario del Legiotican Y nos... y pudimos disfrutar de grandes y buenos clásicos El álbum Pugn Rock Ta The Soil Bat Nos quedamos pues disfrutando un poquito de ellos Del buen directo que nos dio Legiotican Para celebrar su vigésimo aniversario Legiotican de Quirante Nudamacos Real Ura satsenduen alortorei hoiak alkan pasa gene tu el momento al desket ze lotekuratu zen dieen allantaiotikan ello tikan ello tikan ello tikan ello tikan una escena un cafe en esa rua tu lu e Gascong Norbiteka burtu du Munduaren leloa Godutaz du Zure zuneko urdina Zure bularrak marrasten Tartzen kamizetan Giroa izerdiz Bertea da Zigarro bat bestearen Atzefik Musikaren galpiz daute inzal. aso una isla era y tan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 Internet también, pero a través de las Redes sociales, a través del Facebook Facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia Mientras escuchamos el directo de fondo de The Yotican, hemos escuchado hoy Novedades, lo nuevo de Bourbon King, que saldrá el 1 de mayo El álbum de Moss, uno de los temas El adelanto discográfico del álbum Impune, que saldrá el 27 de abril Lo nuevo de Yoshuyon y más Incluido dentro del álbum menos punk Y más rancheras, Bandas que, banda Que estará el próximo jueves a aquí en Berriozario y en el programa Euskal Música para presentarnos dicho trabajo. También hemos escuchado a Anestesia, Sky Ketan, Sutagar, Sartakoka, Ladislau, El Chandrio y lo que estamos escuchando de fondo y lo que hemos disfrutado durante estos últimos minutos, el álbum en directo de Le Jotica. Y nos vamos a despedir volviendo otra vez al pasado. Lo hemos hecho con El Chandrio y ahora lo vamos a hacer con la formación GAU-ES y su primer trabajo discográfico que editaron en diciembre del 2012. Hace ahora dos años y unos pocos meses. Un álbum en el cual pues te puedes encontrar, pues digamos, así grandes temas incluidos en las maquetas anteriores ya que anteriormente a distar a editar este primer trabajo discográfico editaron dos maquetas que se podían descargar a través de las redes sociales de internet juego y fichó y editaron su primer larga duración. Nos vamos a despedir con el tema titulado Suengana Noa con él, lo dicho, te decimos adiós será hasta dentro de 7 días donde dentro de 7 días tendremos importantes novedades como la visita de Yosun Yon y más, y más novedades que se nos han quedado en el tintero pero que la semana que viene las eh, pondremos para que las disfrutes y para que las sabores en una nueva edición del programa Euskal Música aquí en Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM, lo dicho, te Te quedas con Gaurés, te quedas con el tema Suen Gananoa, y dentro de siete días nos volvemos a escuchar. ¡Agur! kia yeah. uh -huh.